Buenos días, sé que cuando el pastor no está la casa, cuando, cuando no está el gato, los ratones hacen la fiesta y yo no voy a hacer la fiesta, sino voy a hacer un desafío, un reto. Mi esposo se fue, pero dejó un mensaje que el sábado hay reunión de hombres, que basta ser del sexo masculino y podéis venir. Pues yo me voy a atrever a hacer un reto, que basta que seáis del sexo femenino y nos vamos a reunir las mujeres aquí a la misma hora pero claro en otro sitio que tenemos la felicidad de tener una iglesia grande, entonces si eres mujer y está disponible no importa si eres casada viuda, divorciada este pues yo voy a estar aquí para hacer una reunión con las mujeres disponibles vale el próximo sábado las que podáis, las que queréis ¿Vale? en disponibles de tiempo y de lo que sea vale voy a repetir para elizabeth pues las casadas las solteras las solteras que tienen novios y las solteras que no tienen novios todas podéis venir vale las disponibles sábado próximo día 5 a las 7 vale podéis venir el único hombre que yo creo que voy a permitir que venga es Samuel, ¿vale? Tu hijo puede venir, le permitimos que participe Samuel. Los demás, fuera. Pues muy bien, abrí vuestras Biblias, tenéis Biblias, ¿verdad? Pues yo digo que en mi vida pasada, no que yo crea la encarnación, pero el tiempo cuando yo aún no era misionera, Este, fui a la universidad y tenía un profesor de pedagogía que era un filósofo. Era un señor muy, muy mayor y muy, muy inteligente. Y él nos daba unos pensamientos y él daba justo la asignatura de pedagogía para personas que aún no sabía si iba a ser estudiante. Científicos, investigadores O se iba a ser profesores Estábamos ahí en el límite Límite Y una vez él nos dio un pensamiento Que decía lo siguiente O un, sí, un pensamiento Decía Los profesores son los que Tienen las mejores Respuestas Y los científicos Son los que Tienen las mejores Preguntas Repito, los profesores son los que tienen las mejores respuestas y los científicos las mejores preguntas, ¿no? ¿Por qué el corazón late de esta manera? ¿O por qué circula la sangre así? Y van descubriendo, ¿por qué la, la tierra gira de esta manera? Y así se fueron descubriendo cosas. Una respuesta nos sana la curiosidad, la duda y una pregunta hace nuestra mente funcionar, hace meditar, hace reflexionar, hace recapacitar y yo les voy a invitar a leer un texto de la Biblia que está lleno de preguntas, El quien escribió fue Pablo que no era científico y, y no era un profesor de universidad pero era un hombre inspirado por Dios y las palabras ahí escritas nosotros creemos que es de parte del Señor pues abre vuestra Biblia en Romanos 10 y si tenéis algún problema con la Biblia o con las gafas vamos David me va a ayudar y vamos a poner en pantalla el texto de Romanos 10 del 13 al 15 dice ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas obras. ¿Veis? Ese texto Pablo él va haciendo, el primero hace una afirmación y luego va haciendo una secuencia de razonamientos, de preguntas y es como que cada una va formando una cadenita y como una palabra sirve como de, de eslabón entre esta cadena. Entonces la primera palabra invocar, luego creer, luego, luego, luego oír luego predicar y la salvación, entonces la gente es salva cuando invoca el nombre del Señor, pero para invocar hay que creer, pero antes de creer hay que oír y para que alguien oiga, alguien tiene que predicar, es como una cadena, no y yo quisiera ir hablando de cada una de estas palabras de esta cadenita. Y la primera palabra que nosotros vemos es la palabra invocar, el verbo invocar. Hay algunas religiones que tú para entrar en contacto en, con Dios o con Dios tú tienes que hacer algunas cosas, tiene que meditar, tiene que entrar en un trance, tiene que hacer algunas cumplir con algunos ritos, pero este no es nuestro Dios. Nuestro Dios está interesadísimo que tú lo invoques. Y Él está ahí y en Jeremías 29.13 dice que me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay versión versión o traducción que dice me hallaréis cuando me buscares de todo corazón es un Dios que él no está escondido, él tiene, si alguien dice es muy difícil para conocer la voluntad de Dios, está escrita y nosotros vemos cuál es el gran deseo de Dios, es que cada persona sea salva, salvada como sea, a veces dice, tú le pregunta tú crees que después de la muerte te irás al cielo y la gente dice pues yo no sé dónde Dios me mandará Como si Dios te mandara unos al infierno y otros al cielo Y yo quiero dejar claro que Dios no manda a nadie ir al infierno En Primera de Timoteo 2, 3 y 4 dice Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos Y venga al conocimiento de la verdad Pues Dios quiere que todo hombre, todas las personas lleguen al cielo. Pero Él no ha creado marionetas, fantoches, Él nos da la potestad de elegir. Él no quiere que nadie le siga obligado, Él quiere que decidamos por amor. Y por eso es que Él quiere que nosotros le invoquemos, que le pidamos perdón, que creamos que Él es Dios verdadero. Y entonces, ¿cómo invocarán? Pues la respuesta es que no van a invocar, no van a invocar. Si no hay, ¿cómo creer? Y ahí entra la segunda palabra de la de la cadenita que es creer. Y la palabra de la condición del creer es el oír. Y ahí está la idea. Todo lo que nosotros hacemos, o los pastores, los misioneros, estamos interesados que la gente oiga, que la palabra de Dios llegue de alguna manera a las personas. Esta es una de las razones que la iglesia compró los calendarios para que esos calendarios fueran repartidos. Y nosotros dijimos, no es para entregar a alguien que ya conozca el evangelio. No es para entregar a un hermano de la iglesia, una persona que le guste que a ti te gusta mucho, es para entregar a alguien que nunca había escuchado, alguien que no va a ninguna iglesia evangélica, que no tiene acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos tan interesados que la gente oiga. Y la respuesta está en el versículo que viene a seguir, que es así que la fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. Si la gente no oye, no puede creer. Por eso es tan importante que la gente de alguna manera reciba la palabra de Dios. La importancia y tanto tiempo que nosotros gastamos con eso de la palabra de Dios para que las personas oigan. Y entonces, ¿cómo esa gente va a creer en alguien que no ha oído creer? Y entonces la respuesta es, no van a creer. Y entramos en la próxima palabra de la cadenita que es oír, oír. Y a veces la impresión que tengo es que hay personas que ya están hartos de oír la palabra de Dios. Es como una cena que, que, o una fiesta o una boda, cuando los que están sirviendo la comida nada más le dan a la gente que está en las mesas más cerca de la puerta de la cocina y los demás no reciben nada. Entonces venga el primer plato a los que están aquí en primera fila y el segundo plato a los que están aquí en primera fila y el tercero y el cuarto y el quinto y ya la gente de, que está en primera fila dice no, ya por favor, ya no aguanto, ni agua no puedo más. Mientras que los que están en la segunda, en las últimas filas no ha recibido nada. Y entonces algunas personas escuchan tanto que están hartos que hasta puede decir, bueno, pues, hoy no voy a la iglesia. Pues ya ya he ido esta semana, ya he ido este mes dos veces, ya está bien. Voy a este este domingo voy a hacer otra cosa. Y Santiago nos habla de la importancia que sí tenemos que oír, pero no solamente oír, sino también ser hacedores de la palabra. Cuando dice que nada más escuchamos y no la ponemos en práctica, es como engañarnos a nosotros mismos. Yo no sé a vosotros si les gustaría ser engañado. Un marido que le gustaría ser engañado por su mujer o una mujer que le gustaría ser engañada o un empleado que le gustaría ser engañado por su jefe. O una iglesia que le gustaría ser engañado por los pastores. Yo creo que a nadie le gustaría ser engañado, ¿no? que le mintiera. Pero muchas veces a nosotros nos gusta ser engañados. Cuando nada más sentamos en las sillas y muy cómodamente escuchamos. Y se si acabó, ay qué bien, qué bien habló o qué mal habló. Y nos vamos y nos da igual. Ser no solamente engañado oyedores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Como he dicho, hay personas que ya están hartas de escuchar. Hartas, ya lo conoce, bueno, ya esta historia, ay, no lo traje. Pero te, me regalaron una pulsera que habla y habla la historia del evangelio, bien linda la pulsera. Y tú le vas a contar, "Ah, sí, ya por la mitad de la historia, ya la gente ya ya sí ya conozco, ¿no? De Jesús ya, ya sí, ya lo sé." pero hay gente que los misioneros le llama Mundo A. Esas personas nunca han escuchado. Y yo quisiera que viéramos un, un gráfico sobre eso, ¿no? Este gráfico representa población, no países. Y entonces dividimos las personas en tres mundos. Y el Mundo A, como dice ahí, son personas, Representa a las personas que nunca han escuchado del evangelio Personas que nunca han sido evangelizados Y por eso este es el filete de los misioneros Lo que nos atrae, lo que nos, no, nos nos llaman Son personas que no han recibido del evangelio El mundo B representa un mundo no cristiano Pero evangelizado Entonces son personas, por ejemplo, los que viven aquí en este edificio que no son cristianos, pero de alguna manera han escuchado del evangelio. Puede que sea un familiar tuyo que no es cristiano, puede ser un amigo de tu trabajo que no es cristiano, pero sabe que tú es cristiana, que tú cantas algunas canciones, que tú sabes algunos versículos, estos son cristianos este tipo de persona y el mundo C es el mundo entre comillas entendéis que no les interesa a los misioneros porque son los cristianos son todos los cristianos incluso los nominales o sea los ni funifa o sea los que son cristianos pero no viven como tal y eso incluye a todos todos que diga soy cristiano los que un día fueron bautizados, ya sea la iglesia católica o la iglesia evangélica, todas las personas que han tenido el conocimiento del Señor Jesucristo. Son personas que de alguna manera o conoce la Biblia o conoce la persona del Señor Jesucristo. Pero esas personas del mundo A, que a lo que nos interesa, son personas que, que nunca han oído, no pueden invocar, no pueden creer y no podrán ser salvos. Estas son las personas. Vamos a la otra palabra de nuestra cadena que es predicar. Muy bien. Y el Señor nos ha dado una un orden o una orden para predicar el evangelio a toda criatura y esta, esta este orden se repite en en los cuatro evangelios y en el libro de hechos, de una manera muy formal a la cual llamamos la gran comisión. Cuando el Señor hizo una reunión especial y le dio este encargo a aquellos once, porque el, el, el otro ya se había ahorcado a los once primero, y eso también a nosotros. Y Él dijo que habíamos de predicar el evangelio a todas las personas, Pero yo solamente voy a tomar el texto que está en Lucas 24, 47, que también va a salir por pantalla. Y yo lo que voy a hacer ahora no es cambiar la palabra de Dios, porque la amo mucho, la respeto mucho y jamás haría eso. Lo que voy a hacer es una cosa llamada contextualizar. Porque hay personas que a veces la toman sin entender el contexto de lo que está diciendo. Y el texto dice, y se predicarán en su nombre el arrepentimiento, en su nombre, en el nombre de Cristo. Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y hay hoy día algunas personas que se enamoran de al, de, de una manera tan fuerte de, de Israel, de la tierra de Israel, que pasan a amar más la tierra que el Dios de esta tierra. Y se confunde pensando que tenemos que comenzar a predicar el evangelio a los judíos, a los israelíes. Hay judíos que son cristianos, pero hay otros que no, que todavía están esperando por primera vez que venga el Mesías. Y entonces la gente se, se enfoca en todo eso y se pierde. He escuchado de algunos cristianos que incluso se han hecho judíos, se han circuncidado, han cambiado su nombre. De José, de Pepe, de Joaquín por un nombre judío Pero qué es lo que era que el Señor quería decir aquí Empezar a predicar desde el lugar donde estaba la iglesia Y la iglesia nació en Jerusalén Y aquí no se trata de la, la ciudad, el, el punto geográfico Jerusalén Sino de dónde estaba la iglesia Y haciendo la contextualización de este de este versículo, yo podía decir, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando o comenzando desde España. O podría decir, comenzando desde Moratalá. Desde aquí, desde este barrio, de este distrito de Madrid, Empezar a predicar a todas las naciones, a lo que sea África, Asia y todos los países donde haya personas que se, que se encuadren en el perfil del mundo A. No tiene sentido que de España enviemos misioneros a Chile o a Brasil, que tiene casi un cuarto de la población, evangélicos, donde hay iglesias en cada esquina ¿No? pues pensaba en eso quisiera traerles algunos datos de España, de nuestro país ¿vale? en España hay más de 300 sectas y 50 de ellas son declaradamente satánicas, este dato no es de una organización evangélica, es de la policía nacional Algunas de estas sectas están siendo como vigilada estudiada porque están involucradas en algunas cosas que a la policía le interesa, ¿no? 50 de ellas se declaran satánicas y el país es un país de confesión católica, cristiana católica. Ha salido hace unos años eh, una encuesta hecha por un, un periódico, ¿no?, de, de distribución nacional, se dice así sí que había hecho una encuesta con católicos españoles y la mayoría de los que se confesaban católicos cuando le hacían algunas preguntas decían por ejemplo que no creían en la historia de Adán y Eva y otros creían en horóscopos, creían en, en brujas en una cantidad de cosas que la misma iglesia católica está en contra en su doctrina. En España hay 343 pueblos que tienen más de 5.000 habitantes y, he, y en esos pueblos no hay un solo testimonio evangélico, es decir, no hay una iglesia evangélica, no hay una célula. He escuchado de, de Esther y de Miguel decir la situación de la iglesia bautista, pero no es solamente la iglesia bautista, sino otras denominaciones de España. La cantidad de iglesias sin pastores. Y hay iglesias que están cerrando sus puertas. Eh, se hizo una, una encuesta entre el año 1968 y 2009 y quisiera poner aquí algunos datos se hizo al, eh, yo cogí solamente algunos datos para no cansarlos, pero los datos que hicieron de esta encuesta fue para el número de iglesias, ¿no? En España. Entonces, en España en 1968 había 300 iglesias y 2009, 2300 iglesias. En Madrid en la ciudad de Madrid había 18 iglesias en 68 y en el año 2000 se contaban 300 iglesias. Número de creyentes, en 68 había cerca en España de 20.000 creyentes y en 2009 400.000. Y unos más así animados dicen, gloria a Dios, aleluya, hermanos. Pero eso es un dato falso, un crecimiento falso, que no expresa la realidad espiritual de esta nación. este Cuando nos, nos presenta una encuesta hay que analizar y evaluar esos datos, Porque este crecimiento tanto de las iglesias como de los el número de cristianos las, lamentablemente la iglesia ha crecido no por nuevas almas, sino por la inmigración y digo que es un crecimiento falso porque muchos de los inmigrantes han llegado aquí a esta tierra ya convertidos. Es decir, que no se ha ganado almas. La iglesia nada más ha engordado. Y quizás algunos pensarán que yo soy este, ¿cómo es? xenófobo, que soy anti o oh, sí, que soy anti extranjero, no puedo ser anti extranjero primero porque me casé con uno y también lo soy. Pero es algo que pensar, que tristemente el número de iglesias ha aumentado por divisiones y por algunas iglesias donde no se habla castellano. Y la realidad es que aunque la encuesta muestre esta cantidad de número de creyentes, aún hay un pueblo en España que está dentro del mundo A, que no será alcanzado. Muy tristemente escuché de... de de Mariela, de una amiga suya ecuatoriana que recibió al Señor y volvió a Cataluña para buscar una iglesia y la pobre entró en una iglesia y todos hablaban en inglés. Salió de la iglesia corriendo, se fue a otra iglesia y todos hablaban portugués. Para mi vergüenza. Entonces nosotros llamamos esta de iglesias guetos. Son iglesias que mantiene su costumbre, su lengua, aunque están en España, no comparte el evangelio con los dueños de esta tierra. Cuando mi país apenas estaba siendo descubierto por los portugueses, ya España tenía mucha historia y el evangelio ya se hacía presente en esta tierra. Y es muy triste que lleguemos aquí y yo me incluyo en la calidad de extranjero que hacen esas cosas, Y fundemos iglesias o implantemos iglesias donde un español jamás va a entrar. Sabemos cuán difícil es para que un español pueda entrar por esas puertas. Y ayer yo tuve la felicidad de ver a alguien que no había sido invitado por nadie. Y en medio de la, la muestra de arte... Entró una persona por curiosidad. Hemos orado, hemos pedido, Señor, despierta la curiosidad de la gente que pase por ahí. Y estuvo un rato viendo las presentaciones aquí. Pero entrarán en una iglesia donde solo se habla inglés o donde solo se habla portugués. ¿Cómo irán? ¿Cómo irán esas personas? ¿Cómo van a invocar a alguien de que verdad escucha pero no entiende? Y a veces llegamos nosotros con, de un crecimiento evangélico tan grande en nuestros países, pero sin respetar al pueblo que ha estado a muchísimos años con una historia, con la vida de, de cristianos verdaderos que han dado su vida, que han muerto por el evangelio en esta tierra. Y a veces, a ver, le voy a hablar en un lenguaje que yo creo que los extranjeros y los españoles me van a entender es como que yo viniera y quisiera que los españoles bailaran samba, pero yo misma no estoy dispuesta a bailar un shotis y venimos y traemos nuestros modelos y queremos encajonar a cada persona en este modelo y eso es lo que el Señor no quiere lo que el Señor quiere es que se escuche y qué bonito ayer escuchar, mira Miguel con toda su arte y María con sus castañuelas, ¿no? Y, y ver toda esa expresión. Estos son datos que muestran un falso crecimiento. Y tristemente la realidad de España son 45 millones de perdidos. Y no soy pesimista. La población de España son un poco más de 46 millones o sea, cristianos evangélicos somos un millón y algo. En la encuesta muestra que 46% de los jóvenes españoles se declaran ateos. No creen nada. Y otro día hablando con Jerti, ella hablaba de un amiguito de Samuel. ¿Cuántos años tiene Samuel? Nueve, diez. Y hablando, y el niño con esta edad, digo, no, es que yo no creo en Dios, es que como yo no veo, yo no creo. Y este niño nada más reproduce lo que él escucha en sus hogares, nada más eso. Pues Jesús nunca nos manda a hacer nada que él no haya hecho primero. Y en Mateo 935 dice que Jesús recogía las ciudades y... Y aldeas enseñando en las sinagogas y ellos, de ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y toda la dolencia. 343 pueblos sin evangelio, sin evangelio. Y hay escuchado de personas que dicen, Dios me ha dado la visión de poner, de que aquí en esta calle vamos a poner una iglesia. Y resulta que en el mismo barrio Y quizás en dos calles más arra, abajo Hay otra iglesia evangélica Pero hay en verdad Casi siete mil pueblos Esos de 343 son pueblos Con más de 5 millones de habitantes Que no tienen nada Cinco mil, perdón Porque no hay quien predique ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están esos misioneros? puede que a lo mejor no haya gente preparada no creo, hay gente preparada puede ser entonces que la gente preparada no está dispuesta que es otra cosa hay un gráfico que muestra dónde están los misioneros en el mundo y usando la, los mismos colores del mundo A, B y C nosotros vemos que la mayoría de los misioneros están justamente en dónde en donde no hace falta donde ya las personas conocen. Y apenas un 2% de personas se dignan a ir a los pueblos donde no han escuchado. Los centros de Madrid y los y, y cerca de Barcelona son donde más hay iglesias evangélicas. En un pueblo en Galicia, en País Vasco, en una, una cantidad de regiones de España, nadie quiere ir, nadie quiere ir por allá. Quisiera que a su tiempo pudiéramos nosotras enviar a alguien a uno de esos pueblos. ¿Cómo irán? No van a oír, no van a oír. Y ahí viene la última palabra de Pablo, que son los enviados. Y cuando hablamos de enviados, recordamos la palabra de Isaías, que cuando Dios le dijo a quién enviaré, él dije yo primero, envíame a mí ¿No? y a veces es emocionante y es bonito hablar de misiones y si yo en este momento hiciera un llamamiento yo sé que se iba a levantar gente y decía yo voy, yo voy como está ahí en el campamento no, no es rock en río pero todos debemos ir al campamento y también a las misiones. Hay diferentes maneras de ir ya luego hablaremos de eso. Pero no queremos que sea algo emocional. Ayer en el, en el café concierto me sorprendió una amiga de Marina que venía por primera vez a la iglesia, que no vio la presentación de Juan, pero me dijo, yo quiero ir de voluntaria a África. Y esta persona ni siquiera conoce al Señor Jesucristo. y ser enviado en verdad significa en la misma palabra viene de la raíz de la palabra apóstol no apóstol de los 12 que el Señor este comisionó que estuvo y caminó con él en este sentido no hay otros fueron estos 12 pero la palabra apóstol que la vamos a estudiar cuando estudiemos los dones del Espíritu Santo ese sí puede que te toque a ti y a mí que significa enviado con una misión especial y el Señor de esta manera nos ha hecho misioneros, nos ha enviado, en Juan 20, 21 dice que Jesús nos ha hecho misioneros, o sea, así como el Padre le envió a Él, Él nos ha enviado a nosotros, Y dice, ya va Rita, y cuando yo hablé, yo voy, yo voy, Paloma dijo, yo no. <ríe> Pero, ¿qué significa realmente ser un misionero, ser enviado? Significa ser nada más como hicimos Washington y yo, como Juan que ha dejado su país y se ha metido en África, otros que se ha ido a la selva. ¿Qué significa ser un misionero? Ser un misionero, un enviado, es hablar del Señor. Ser un testigo. Y cuando nos llaman a un juzgado como testigo, ¿qué es lo que tenemos que decir? Nada más lo que hemos visto. Si hay un choque, algo, el juez nada más, yo les voy a pedir por favor que abran su Biblia y me acompañen, ¿vale? Porque a veces me confundo con las conversaciones. ¿Bien? Gracias. Y ser enviado, ser un misionero ser un testigo es por ejemplo que regalemos un calendario a una persona es el café concierto es los abrazos gratis que ya vendrá el segundo ¿no? y si tú no has participado del abrazo gratis prepárate porque este será mejor que el anterior que ahora ya tenemos experiencia ¿verdad? sin gripe A, ah, verdad, verdad ¿No? que ya tenemos experiencia ya con los abrazos gratis, los que han participado y los que han perdido, pues no se lo pierda de esta vez. Pues queremos ese tipo de, de, de misioneros. Son las charlas, por ejemplo, de RCP, las charlas de internet, que podemos podemos invitar a la gente de la iglesia que sepa que este local es una iglesia, no de gente rara, sino de gente rara. Comprometida con el Señor Y nosotros queremos eso Queremos una iglesia comprometida Queremos apoyar de manera más efectiva Al trabajo de Juan En Guinea Bissau Dios mediante queremos en diciembre Organizar un grupito para ir Por una semana y ayudarle Pues ahí volvemos a nuestra cadena De palabras ¿Cómo estaba? Pues como no se Envía, no se predica No se oye no se cree, no se invoca y nadie es salvo. ¿Y qué pasa con nuestra cadena? Queda toda, en palabras de Ricardo, desbaratada. ¿Verdad? Y la cadena, nosotros no queremos que nos cuente cómo viene la, la conclusión de Pablo, ¿no? Que vamos a ver que está en... El versículo 10 dice, la razón de todo eso, que esa cadena se quede desbaratada, es porque no todos obedecieron al evangelio. O sea, algunos son desobedientes al evangelio. Y yo no quiero que seamos contados como desobedientes. Yo no quiero estar en la lista de, lo, de los desobedientes. Y ni tampoco quiero que esta iglesia esté en esa lista. No quiero que nos cuente nosotros como desobedientes quizás algunos no somos desobedientes pero quizás lo que no somos muy es muy serios con el evangelio del Señor lo tomamos medio a la ligera y volviendo a la cadena de palabras nosotros queremos hacer que esta cadena funcione que esta cadena funcione queremos enviar en su momento para que la gente predique para que la gente oiga, para que crea y que creyendo pueda invocar y ser salvas eso es lo que quiero y gloria a Dios por cada extranjero que está aquí porque po hemos podido aportar algo al evangelio pero lo que no podemos es cerrar la puerta del evangelio a los dueños de la tierra esto si sí no podemos eso es muy cruel que comamos de aquí que respiremos de aquí y lo mejor que hemos recibido del Señor, no compartamos con la gente de aquí, no compartamos. este Podemos hacer misiones de varias maneras, podemos ir cuando enviamos a alguien en su lugar. Mi iglesia en Brasil, no, mi iglesia no, la iglesia en la que yo asistía en Brasil, porque mi iglesia ahora es esta no podía venir todos, el pastor de ahí no podía dejar su trabajo y venir y por eso nos han enviado a nosotros, nosotros todos aquí tampoco podemos ir todos a África, pero podemos enviar algunos, este podemos orar por las personas, podemos contribuir, podemos aportar con su mantenimiento. Y no sé si sabéis, esta semana se celebró el Día de África y por Madrid estuvo paseando un equipo de fútbol muy especial de Sierra Leone. ¿Alguien ha visto algo, por lo menos en, en los noticieros, que había de especial en ese equipo de fútbol? La mayoría, o sea, todos eran mutilados porque se terminó la guerra civil y ahí quedó varias minas, varias bombas y muchos niños y jóvenes murieron tiene miembros mutilados o por pisar en una o por inocentemente jugar en un sitio y se explota una bomba. Y el equipo de fútbol eran todos con, ¿dónde está Sara? Muletas, no sé dónde está Sara, ah está adentro vale, todos con muletas y estaban en la plaza mayor corriendo, haciéndose carreras con muletas, jugando a fútbol, con muletas, yo mira ni con las dos piernas puedo jugar fútbol, imagínese usted con una, con una con muletas, pues y aparte de eso, de ser de la semana celebrar día de África, hoy precisamente es día de la iglesia perseguida, ahí en la cartelera que aún siempre hay cosas divertidas y tal, también hay cosas serias y está un papel que hemos recibido de puertas abiertas que una misión es que ora y que se preocupa y que y que trabaja por hermanos que están en sitio que declarar su fe significa un riesgo y ahí hay varios países donde hay un listado no por por, por periculosidad en ser cristianos, aquí tenemos la libertad de hacerlo, no lo hacemos con puertas abiertas por el aire acondicionado o por la calefacción, pero nadie aquí nos va a retar o la policía porque estamos con una Biblia abierta o nos declaramos cristianos, pero muchos de nosotros vivimos la vida como si fuéramos agentes secretos, no queremos que nadie sepa que seamos cristianos, porque nos van a tratar mal, porque nos van a ver mal, los chicos del liceo, mejor que no sepa que yo sea cristiano, mis amigos del trabajo, mejor que no sepa, cuando hay gente que quisiera declarar su fe y eso le puede costar la vida. Y yo quisiera terminar esta, esta, este mensaje de hoy orando, primero por la iglesia perseguida, de manera general, no vamos a nombrar ningún país. Y una segunda oración por nuestra iglesia. No queremos ser contados como desobedientes. Queremos sí seguir predicando para que la gente pueda creer. Pero también queremos hacerlo a la moda de este país. No queremos atropellar a nadie. No queremos que la gente baile samba forzado. Al revés, nosotros tenemos que bailar un chote. ¿Vale? Entonces yo quisiera pedir a Rubén que orara por la iglesia perseguida, que orara por estos hermanos que sufren hasta mismo no solamente cárcel como eh, torturas y cosas difíciles por ser cristianos. Y yo quería pedir que luego que termine Rubén de orar, que orara requejo por nuestra iglesia. Que el Señor tuviera misericordia de nosotros y nos ayudara a cumplir con su voluntad. ¿Vale? Pues muy bien. Mujeres, daremos un susto a los hombres este sábado, ¿eh? Cuento con vosotras. Que Dios los bendiga. Amén.